metodología de que bueno, con todo se puede andar bien, ¿no? Con todo se puede consensar. Nosotros tenemos muy en claro de la corriente que hay sectores con los que es imposible encontrar un consenso porque se contraponen a los intereses de la mayoría del pueblo argentino, ¿no? Inspector sí, Amichetti, muchísimas gracias por esta comunicación aquí con la gráfica. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Gabriel. Chao.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 radiográfica fin de espacio publicitario Hace segundos, no, no el dirigente social, Juan Grabois, desconvocó, eh, suspendió la convocatoria de los movimientos sociales que estaba prevista para las 20 horas en la Quinta de Olivos. Recordamos que el objetivo de la manifestación era apoyar al gobierno ante la movilización de policías de la bonaerense. Es evidente que ha habido una eh, lógica entre los que están reunidos en la Quinta Presidencial de Olivos y los dirigentes sociales conectamos con la quinta presidencial de olivo desde la gráfica habla alberto fernández tú lo hacemos De cuarentena apaga la caja boba y encender el sonido inteligente perder, no radiográfica no puedo largar, hoy más que nunca no salir, quédate en casa no sentir, amor tengo que volver también. nosotros te rescatamos gráfica. 19 horas 35 minutos. Mi nombre es Neón Ríos. Estamos teniendo problemas técnicos para poder conectarnos con la Quinta de Olivos. Estamos viendo de poder escuchar al presidente Alberto Fernández. Ahora sí lo escuchamos ante los anuncios presidenciales. Porque bueno, esencialmente los ciudadanos de caso bonaerenses no lo listen. Simplemente no todo lo que estamos aquí. El gobernador, la vicegobernadora, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de nuestro bloque en diputados, todos los intendentes que nos acompañan, el gobierno nacional conmigo a la cabeza, todos queremos ir resolviendo los problemas que la Argentina tiene y que aquejan a los argentinos. Pero vamos a hacerlo cumpliendo las reglas de la democracia y respetando la institucionalidad. Cuando yo veo sobre la avenida Maipú, aquí en Olivos, tantos patrulleros parados que vinieron algunos de San Fernando, algunos de Tigre, algunos de Vicente López, algunos de San Isidro, lo que estoy pensando es cuántos ciudadanos se quedaron sin el patrullaje hoy de esos autos y dejaron a merced de quien delinque la suerte de esos ciudadanos. Este no es el modo, de verdad se los digo. Por lo tanto, espero que reflexionen y que en cuanto antes con esta mecánica. Digo esto y digo que también soy sensible al reclamo de esos policías. Porque está claro que han quedado atrasados en sus salarios y que hay que darles una respuesta. Eso lo entiendo. Y, y obviamente no soy un necio. Hay que encontrar una solución. Por lo tanto, lo que quiero que decirles hoy es que vamos a buscar y vamos a encontrar y vamos a darles una solución a la provincia de Buenos Aires, pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta. Y les pido por favor, amigablemente, democráticamente, le pongan esta actitud, no es buena verlos en ese pueblo necesitamos verlos de otra manera.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 ...en la provincia de Buenos Aires... ...la verdad es que ese objetivo no se logró... ...porque la provincia siguió creciendo, creciendo y creciendo... ...pero esta vez... ...con mucha menos coparticipación... ...y eso generó un problema estructural en la provincia... ...que de una vez por todas tenemos que hacernos cargo... ...días atrás... ...comentaba con la vicepresidenta... ...y hablábamos de cómo era... ...la composición social de la ciudad de Buenos Aires allá en el año 46... ...y cómo era la composición social de la provincia de Buenos Aires hoy en día. La ciudad de Buenos Aires en el año 46 tenía, si yo mal no recuerdo, 2.900.000 habitantes. En el último censo que hizo la Argentina tiene 100.000 habitantes menos... ¿Pero qué pasó en la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires en aquel entonces tenía alrededor de 4 millones de habitantes y hoy tiene cerca de 17 millones de habitantes. La provincia que creció de ese modo perdió 8 puntos de coparticipación. Y es muy difícil que pueda estructurarse un funcionamiento adecuado para esa provincia si no empezamos a recomponer de algún modo sus ingresos. Pero, claro, tenemos que buscar los ingresos para la provincia de Buenos Aires, los recursos para la provincia de Buenos Aires, en una situación fiscal muy delicada. Porque no solamente recibimos una economía muy complicada y un y un escenario fiscal muy complejo en diciembre, sino que todo se hizo más complejo aún con motivo de la pandemia que nos obligó y lo hicimos encantados y convencidos, a derivar muchos recursos del Estado Nacional para los sectores más desprotegidos. Entonces tuvimos que agudizar un poco el ingenio para ver de dónde nosotros podíamos eh, conseguir esos recursos. Advertimos, es algo que venimos diciendo desde el primer día... ...que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...en su momento cuando el Gobierno Nacional de entonces... ...le traspasó a la Policía Federal... ...recibió 2.1 de, de la coparticipación... De ...que era parte del Estado Nacional... ...de la coparticipación del Estado Nacional... ...y la derivó a la, a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, también advertíamos... ...que para poder cubrir los gastos... ...que significaban traspasarle la Policía Federal... A la, a la ciudad, eh, la verdad lo que hacía falta era pasar un punto aproximadamente de esa coparticipación. Con lo cual había más de un punto de coparticipación excedente que la ciudad francamente no estaba utilizando para cubrir los gastos de, de sueldos y, y funcionamiento de la Policía Federal. En verdad este tema lo he hablado muchas veces con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en algún momento empezamos a ver el modo en que podíamos ordenar esto y, y por lo tanto tengo la tranquilidad de que nadie puede mostrarse sorprendido por esta decisión que estamos tomando porque le hemos hablado muchas veces y muchas veces hemos hablado puntualmente de este tema yo quiero que vean ustedes un cuadro que vamos a poner en pantalla, que de algún modo me va a ayudar a explicar lo que está ocurriendo y la necesidad de equilibrar las cosas entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Lo primero que quiero decirle a los porteños, soy porteño como ellos, todos nosotros nacimos en esa querida Ciudad de Buenos Aires que la Ciudad de Buenos Aires va a seguir recibiendo del Estado Nacional los recursos necesarios para poder cubrir los gastos que representa la administración de las fuerzas de seguridad federales. Y eso vamos a seguir cumpliendo a rajatablas. Es una obligación que tenemos por la Constitución y eso lo vamos a seguir cumpliendo. Pero ese punto en exceso que estaba recibiendo vamos a transferirlo a ese fondo federal. De fiscal, de financiamiento fiscal para la provincia de Buenos Aires Pero volvamos al cuadro del que les hablaba Miren, el ingreso per cápita familiar mensual en la ciudad de Buenos Aires es hoy en día de 29.065 pesos En la provincia de Buenos Aires es virtualmente la mitad, 15.660 pesos eso ya de por sí habla de cierta inequidad que debiera preocuparnos porque en verdad la ciudad de Buenos Aires es territorio cedido por la provincia de Buenos Aires al Estado Nacional para que allí constituya la capital federal. ¿Por qué tanto desequilibrio entre esa ciudad y el resto de la provincia que se dio ese espacio geográfico? Eh, miremos la población estimada. Hoy en día... ...de acuerdo a datos del año 2019... ...se estima que la Ciudad de Buenos Aires... ...tiene poco más de 3 millones de habitantes... ...mientras que la Provincia de Buenos Aires... ...tiene... ...más de 17.370.000 habitantes... ...cuando uno mira la extensión territorial... De, un, ...de una jurisdicción y de la otra... ...la Ciudad de Buenos Aires son 200 kilómetros cuadrados... ...pero la Provincia de Buenos Aires representa más de 307.000 kilómetros cuadrados. Está clarísima que la dimensión de una y otra son, son muy notorios. Ahora, nosotros estamos aquí para seguir resolviendo un problema que empezamos a resolver el viernes pasado, con el gobernador y con todos los intendentes que hoy nos acompañan, que es el problema de la seguridad.